Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos los oyentes que nos escuchan desde las diferentes latitudes aquí en la... Nación Argentina, en nuestro país Hoy con la visita de alumnos, como siempre, de la Ciudad de Buenos Aires Que se han puesto a trabajar, que se han puesto a reflexionar Que discutieron, que pensaron un tema y que nos traen una propuesta Hoy están presentes los chicos de la Escuela María Claudia Falcone Para este tercer programa del mes de mayo Ellos son del barrio de Palermo, del otro lado de la Ciudad de Buenos Aires Y se presentan de esta forma Milena Cieri Natalia Cavianca Ignacio Falcón Melisa Camegawa Claudia Simonetti Sara Trujillo Bianca Zacarías Y Tania Silva Todos ellos son alumnos de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires La Escuela María Claudia Falcone Sí, han trabajado junto con Néstor Cortés en la producción periodística Con la profesora de periodismo Patricia D'Ambrosio Hoy en la operación técnica está José Tapegarzón, el TUCU Y vamos a agradecerle a la preceptora que se hizo parte y las acompañó ¿Cómo se llama la, la preceptora? Sol Sol, un saludo para Sol, que está aquí también en el estudio nos está acompañando. Quien les habla en esta oportunidad, Cristian Gauna, estoy acá en la conducción. Y les dice, ¿cómo les va, chicos? Bien. Bien ¿eh? Tranquilísimo. Uf. ¿Sí? <risa> Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Sobre los vínculos. Los vínculos. Bien. A ver, es un tema, me parece como poco tratado, así que está bueno, es muy original. ¿A qué llamamos vínculos? ¿Qué entienden ustedes por vínculos? ¿Qué tipos de vínculos vamos a hablar? ¿Cómo, cómo han pensado este programa? Quien quiera hacer la presentación, tomen el micrófono y cuéntenos a los oyentes y a mí de qué se trata. Y vamos a hablar de, de los vínculos justamente, ¿no? Y uno de ellos eh, tiene que ver con el amor, ¿no? Y yo justamente leía un libro que, que es de Erich Fromm, eh, que se llama El arte de amar, ¿No? Y plantea dos preguntas, ¿no? ¿Es el amor un, un arte o es el amor una sensación sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar? Algo con lo que uno tropieza si tiene suerte, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Por ahí entonces vamos a hablar del primero que es el vínculo amoroso, veo. ¿sí? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes el vínculo amoroso o ese vínculo de amor? ¿Cómo lo experimentan? ¿Han vivido el amor hasta ahora? ¿No? Eh, en mi opinión el amor es algo que se construye ¿Cómo sería eso amar? A medida del tiempo y de que vas pasando Distintas cosas con la persona con la que estás juntada O tal vez con otro tipo de persona Alguna madre, algún hermano Pero hablando del amor eh, se construye para mí Siempre se puede encontrar ¿Y el amor no se siente entonces? Sí, sí, pero se siente a medida que se va construyendo No... No creo que veas a alguien y que te enamores Tal vez te pueda atraer físicamente Pero enamorarte a primera vista lo dudo mucho Ahí me gustó algo, a ver ¿Y qué diferencia encontraríamos entre la atracción Y esta cuestión de ir construyendo con el otro Un proceso amoroso? Y que la atracción es algo más físico Ya pasa a ser un sentimiento Cuando uno pasa tantas cosas con una persona Pasa tiempo con esa persona Ya es algo más construido Más que un, un simple una simple sensación física ¿Y qué tipos de amor son los que conocen o los que han... Ustedes, digo, personalmente, que han experimentado? El amor de madre, amor de hermana. Amor de familia. ¿Al ¿Alguno de ustedes ya son mamás? No, no, no. no. no. Entonces, amor de hijas. Su Dale. Con sus madres. Dale. Entonces digo, bueno, vinculada a vos con tu mamá, sentís el amor de tu mamá. Sí, totalmente. ¿Sí? Ahora, en eso hay algo, que es que vos no sos mamá. No. La que es mamá es ella sí. Y es por ese vínculo precisamente Se inaugura ella como madre eh, En el hacerse mamá, digamos Cuando a vos te tiene como hija No sé si me explico lo que sí, estoy diciendo sí, sí, sí. Antes ella era era mujer, era novia Era amante, sí. de calculo Amiga, también era hija Ahora, es en ese vínculo Donde se funda como mamá En ese encuentro ¿Mm? ¿Qué otros vínculos tienen? Así amorosos Con amigos, con mascotas ¿Y cómo son, a ver, esos vínculos amorosos con amigos? Uno tiene amigos que son compañeros y amigos a los que ama ¿Y ¿Cómo es el vínculo con los que ama? Uy. Más que nada la, las personas que... O sea, sí, son más cercanos donde pasás más tiempo con, el, con esas personas Que haces un montón de cosas porque tenés amigos que vos lo ves simplemente en el colegio y nada más o si no, hay otro grupo de amigos que vos salís a bailar, te juntás y es ahí donde marca la diferencia de vínculo más fuerte y el otro que es algo más tranquilo. ¿Y en qué cosas concretas? Por ahí veo la escuela, es un, un elemento organizador, digamos, con el cual uno empieza como a vincularse cuando le queda otra. O sea, te encierran <risa> en un aula, te sientan con gente al lado, en algún momento va, empiecen a vincularse entre ustedes porque si no, eso va a ser lento. Digo, ustedes tienen amigos ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ir a bailar, a ir a la escuela A elegirlos para una tarde para comer juntos O para jugar a los jueguitos O para irse a dormir en un campamento sin un problema O irse de vacaciones ¿Nunca? Generalmente se da en el colegio Pero cuando somos más chicos Ahí es, es como se construye la amistad Después en el secundario Tal vez uno solo quiere ir a terminar el colegio y nada más ¿Vos tenés amigos y amigas? Sí ¿Y qué, qué, qué cosas comparten con ellos? como qué cosas compartimos? Salidas, comidas Tal vez a veces solo nos juntamos a hablar en la casa de uno Bueno, eso no es menor Digo, muchas veces no hace falta Tener un plan para hacer A veces incluso hasta Compartir la ausencia de plan ¿Sí? A veces no pasa eso Hay gente que solo se junta a hacer cosas Sí, sí, ¿Sí? esto digo, Yo tenía amigos con los que nada No hacíamos nada Nada útil pero nada útil es, en serio nada nada ¿qué estuvieron haciendo toda tarde? nada, Era, nada. nada. <risa> pero en ese nada la verdad es que aprendíamos a cantar a tocar la guitarra había algo de, de escritura de música qué sé yo y yo sé que no pasa todo el mundo con el mismo proceso hay gente que en su vida agarró un instrumento no tiene por qué pasar por eso por eso les pregunto ¿qué hacen ustedes? Eh, a veces es juntarse a tomar algo no sé yo he visto pibes que toman cerveza en la esquina sí, ¿Sí? sí, sí o en la plaza, la y plaza. en la esquina Bueno, pero básicamente nosotros también no hacemos mucho Lo mismo que ustedes, digo, nada, nada. ¿Y ¿De qué estás cargado ese nada? ¿Hablan, con se escuchan, sí, juegan? Sí, charlas, eh, anécdotas, medio. cosas que pasaron qué sé yo. Algunos fuman ¿Sí? Sí Podría decirse ¿Podría decirse alguno? Sí. Sí. ¿Otros beben? Sí, también. podría decirse Siempre en la semana, en la mañana, cualquier día, cualquier horario Fumar no. o beber Fumar o beber, claro Claro Díganme ustedes <risa> <risa> Fumar, sí Beber, no Claro, beber más Para, para los fines, fines de semana, A las noches Ajá sí. Son reordenados re los chicos No, bueno, pero Si si pintas y tenés ganas De tomar una cerveza Al mediodía Con tus amigos ¿Por qué no? No es que sol es exclusivamente para el uso de la noche Claro, si se da, se Pasa que la noche puedes tomar un poco más de una cerveza Con un par de amigos y no tenés Claro, después. yo si almuerzo una cerveza ya me pongo en pedo Y voy al colegio en claro, pedo y no está bueno No, claro A ver, bien, eh, volviendo al tema esto de esto Porque el planteo fue eh, Ahí con una una, una una pequeña referencia A lo que planteaba Eric Fromm ¿no? Sobre el amor Y también hay otros autores como Bauman Que hablan de diferentes tipos de amores ¿Cuáles son esos amores, o cuáles son las formas de esos amores, o cómo los clasificarían ustedes? No, eh, Bauman, ¿no? Dice, eh, habla de, justamente de las relaciones modernas, ¿no? Eh, que hoy, por ejemplo, el hombre no, no quiere tener una relación seria, sino sí, más bien eh, relaciones de rápida entrada y rápida salida. Uh -huh. ¿no? ¿El hombre como ser humano o el hombre varón? El hombre en general. ¿El ser humano? El ser humano. Claro, no, digo, no me mirguen tan bien eso, pero o sea, ahora resulta que el problema es nuestro. Muchas veces sí. A ver, no entremos en eso. A ver cómo muchas veces sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque tengo los auriculares, no sé de dónde vino la acusación. No, sí, yo creo que, que muchas veces el hombre es más en salida porque yo, por mi parte, creo, desde mi punto de vista, que hay muchas minas que se terminan enganchando y los chabones solo quieren, no sé, bueno, hoy, mañana, pero es una relación como... Así, ping pong, qué sé yo El día que me pinten no estoy todo, todo, todo tam fiendo. También sí. muchas veces las mujeres son así Igual no, no hace falta solo los hombres Yo también he conocido mujeres que Solo querían bueno, estar hoy, mañana claro. Y después no querían estar más La raza humana me ha roto el corazón a mí un montón de veces Yo quería estructuras sólidas No me mire eso así no Nadie es y inocente no, no, claro, no quisieron construir nada era, era, era todo líquido, era todo agua um, A veces sucede Digo, en esta metáfora de lo líquido y lo sólido Había algo que a mí me resultaba interesante Que Bauman planteaba que mucha gente vivía La experiencia del amor como si fuera un contenido adentro de un balde Y el balde tiene esto, te es ¿verdad? El líquido no se cae Pero ¿qué pasa si vos dejás el agua estancada en un balde? Se rebalsa y si, no, y si no entra más líquido y no se rebalsa Lo que va a pasar es que se va a pudrir Porque está ¿qué? Está quieto, está estancado Entonces vamos a lo que planteo en algún momento Es que la sociedad necesitaba cierta solidez Pero como un canal Como si fueran tubos, como si fueran caños Algo que te permita Meterte en un mundo sólido Pero que entre ese líquido y a, Que se pueda mover, que no esté como dentro de un balde Ese era el proceso de cambio digamos, Muchas veces la gente quiere solideces Pero como si fueran caños Como si fueran cañerías Que le permitan no pudrirse Pero que también le permitan no caerse Pero que también le permitan moverse Y moverse con el otro ¿Sí? Ahí les pregunto yo a ustedes ¿Cómo sería su experiencia Ideal de amor? ¿Cómo que se dé o que se desarrolle en el momento? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que se desarrolle? Es bastante difícil decirlo Sin haberlo vivido Alguna vez o algún Parecido de amor No sé, la verdad que Lo único que me gustaría es que la otra persona me entienda bien Me respete y Pasarla bien son un libro que pío. Bien, ahí aparecen dos formas de vincularse bien interesantes, que es una es el respeto, ¿sí? Y la otra es la de entender, cosa que no es fácil, lo no. no. Sí, <risa> obvio, obvio. Siento que es todo entenderlas. A ver, usted cómo cómo imagina que sería? ¿Cómo, cómo te gustaría que fuera esa relación? Y sí, en parte eso que que los dos nos entendamos. Y pasarla bien. Y... Acá ya apareció otra cosa, que es que nosotros dos nos entendemos. Claro. Ya suponemos que somos solo dos y ¡Mmm! no es ser entendida sino, ¿sí? que, se sino que aparte vos también entiendas a la otra persona. ¿Sí? Esto no es menor, porque ahí empieza a aparecer también el, esta idea de la corresponsabilidad en el vínculo. No es que el otro es responsable de hacerme claro. sentir bien solamente, sino que yo soy responsable de que la otra persona se sienta bien. Ustedes... No sé, pero yo... A mí me gusta eh, entender a esa persona y ayudarla uh -huh. Y bueno, que, que me ayuden a mí también está bueno Fíjate que a mí me resulta interesante en esto de Una cosa es respetar y otra cosa es ayudar ¿sí? Son como diferentes ah. formas de vincularse Y que son cosas que una vez se espera que sucedan sí eh, ¿Qué sé yo? Cuando uno está en pareja con alguien y la otra persona la quiere Eh, si la otra persona, no sé, se duele el tobillo Le duele la cabeza O se descompone, uno lo que espera No es solo que respete tu dolor Claro, ¿Sí? claro no, no, bueno Yo te respeto a vos y tu dolor Lástima la pierna que tenés hecha pelota Pero me voy claro, claro. Porque, porque respeto tu dolor, no te voy a joder Bueno eh, Ahora, una cosa es solo el respeto Y otra cosa es, no, che, te ayudo, mirá Me quedo, te acompaño sí, Es más, en algún momento... Te acompaño al médico O si te duele, no sé Yo te preparo un nah. balde con agua caliente y sal Para que eso se te desinflame claro, sí. El apoyo sería El apoyo mutuo eso. Bien, fíjense que aparecen otras cosas en este ideal de amor ¿Y que está? Bastante exigente es eh, si bueno, lo pensás bien pero, no, pero más que nada en una relación tendría que ser un 50 y 50 Porque ahí va más que nada Como dijo ella En el sentido de que el que me respete a mí, ¿no? En realidad tendría que respetarse los dos, porque, a ver, problemas tienen los dos. Uh -huh. Y si no se bancan uno al otro, me parece que no va. A ver, ahí dijiste algo que es el bancarse. ¿Qué significa bancarse? Porque en Buenos Aires significa alguna cosa que no sé si en Salta sí. o en Río Negro no se entienden igual. Así <risa> <risa> que Pero soportar, qué sé yo, un capricho. Tener tolerancia. Exactamente. Claro. Proceso. Eso sería bancarse O bancar a una persona cuando estás en pareja Sería es 50 es, y 50 Es exigente, pero yo creo que se puede construir eso Bien, y que también tiene algo Que es cuando ya no está en riesgo el vínculo O sea, te ponés A ver, lo voy a decir feo Pero es, bueno, cuando te duele el tobillo Porque te lo doblaste, te pones un poco hincha pelota Y te banco, o sea, lo soporto claro. ¿Puedo de alguna manera lidiar con eso? Porque en definitiva es más lo que te quiero Es más lo que te, te elijo ¿Qué? lo que me molestas cuando te pones así cada claro, el apoyo de parte es eso hasta cuando no hasta cuando no soportas a esa persona o querés decirle tal vez otra cosa que le dirías a otra persona se bien y se diceyundola bien ahí también aparece el tema de esto de hasta cuando uno se calla la boca ahí empieza a aparecer algo que es el vínculo a veces parece una que, no que decirlo todo uno hay que decirlo todo como uno se le ocurre si ¿Sí? a veces hay que esperar el momento adecuado Y el momento adecuado no solo para que la otra persona pueda escuchar Sino para que uno lo pueda decir De modo que no lastime de modo que no sí, sí, el, Sería el silencio de, para, Ante una relación Bueno, puro silencio también es un problema Si hay silencio no hay un vínculo ya Claro sí. Bueno, o hay un vínculo basado en el silencio Y no sé claro. eh, ¿Qué especie de vínculo sería? Hemos hecho <risa> en, A ver, culturas enteras Eh, que son silenciosas la historia es que las cosas se expresan de otra forma sí pero ¿no? cuando hay mucho silencio a veces se expresa con golpes a veces se expresa con indignación y después de la indignación con lo que explote y lo que explote pueden ser desde eh, el abandono desde el maltrato hay como un montón de otras formas de hecho las sociedades latinas silencian muchas partes de las relaciones vinculares muchísimas Eh, digo, por suerte cada vez pasa menos, pero nosotros hemos pasado por historias culturales donde, qué sé yo, eh, a veces eh, familiares enfermos, a veces eh, amores prohibidos, a veces eh, situaciones que se entendía como pecaminosas, eran silenciadas y eso después tenía consecuencias, qué sé yo. Bueno, igual también, gracias a las redes sociales, el tema del silencio se... Se corta un poco Porque tal vez hay gente que cosas cara a cara No habla mucho Pero gracias al, a los mensajes Tal vez al Whatsapp, al Facebook A otro tipo de cosas Se pueden comunicar mejor De hecho, a ver, en algún momento Yo les preguntaba qué hacían ustedes Cuando se juntaban con amigos Y muchas veces yo he visto Que muchos de ustedes están con amigos Y, y con después nuestro... le dicen Bueno, che, te dejo, me tengo que ir a casa Y cuando están en la casa Sí, hijo del amigo Porque siguen, en la, siguen por WhatsApp en el mismo grupo que estaban antes. Quizás estaban los dos presentes en un lugar y tenían en el grupo 8 Pero cuando se fue el otro a la casa, siguen enganchados con el mismo grupo. Solo que ahora no están juntos, ¿sí? Sí hacen otras cosas, pero siguen comunicándose, preguntándose, consultándose. Vamos a escuchar un testimonio que tenemos acerca de la utilización de las redes sociales y les voy preguntando para que vayan pensando, ¿cómo usan ustedes las redes sociales y qué diferencia esa forma de uso con los mayores que ustedes conocen? ¿Sí? Dejamos la pregunta planteada y ahora escuchamos al testimonio. sociales para mí son me parecen una, una buena forma de comunicación de hoy en día eh, También se, se, se sirve sirve mucho para, para encontrar muchas personas o, o para buscar información sobre ciertas personas También está el, el tema de si hay muchas personas que usan para cometer crímenes o, o, o alguna o, o algún otro hecho. Pero sí, me parece, si, si se corrigen varias cosas para evitar ese, ese tipo de cosas, tipo crímenes o homicidios o esas cosas, y, y se podría mejorar mucho y podría llegar a ser muchas cosas mejores con las redes sociales. Sí, conozco una, una pareja que se formó por, por Facebook, que es, eh, es un amigo. Nada, conocí a una chica y se fueron conociendo de a poco gracias a chat y todas esas cosas y bueno y hasta yo sé que hace poco está estado juntos pero después no supe más nada del así que eso es lo único que te puedo decir después otro casorecido no creo que no lo no, no conozco derecho a la palabra derecho a la lectura derecho, al juego. derecho a la educación derecho a que se escuche tu voz. derecho a la comunicación hola libre donde la escuela hace radio Continuamos en una libre y escuchábamos alguna alguna persona que nos comentaba acerca de las redes sociales y su forma de, de vivirla. Les pregunto a ustedes entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes actualmente interactúan con las redes sociales? Eh, ¿Cuáles usan para empezar? ¿no? Yo en principio uso Facebook o Twitter, eh, lo uso más que nada para, para perder el tiempo, por así decirlo, Bien. para decirte lo Eh, no, no, me interesa, que... me interesa la otra cosa <risa> <risa> Perdóname, no, no, no, no, no te voy a dejar pasar A ver, para perder el tiempo, pero para perder el tiempo Conociendo chicas, subiendo videos, eh, compartiendo cosas que te, te dieron otros Para me gustear y chusnando la foto de los amigos para no, que Compartiendo fotos o opinando sobre cosas que quizás alguno lo ve ¿Y, ¿Y cuáles busco? son esos temas de interés en tu caso? Claro, yo por ejemplo hablo más de lo deportivo Como lo que pasó en el superclásico, por ejemplo Bien. Y opino sobre esas cosas, pero no Oso, O sea, capaz sí hablo de política y tiro opiniones Pero nada más que nada Nada son eso nada más ¿Interactuás con gente que opina como vos? ¿O con gente que también se opone a tu forma de pensar? Eh, con... Que opina y que se opone a eso mira vos? Cuénteme Yo lo uso más como para fotos o... Sí, páginas publicar Cosas que me gustan En el caso de Facebook ¿Sí? ¿Es la única red que usas o usas alguna otra? No, hay una que se llama Instagram sí. Que es así es como la más popular En ese momento ¿Y, ¿Y cómo lo usas? Porque esa es más fotográfica Sí, tiene... es más Que pones fotos tuyas O algo que te guste Yo he pasado por todos los postres Que le sacaba fotos Y te, te, te, te juro, en Instagram Nosotras somos Sí, te juro Y luego es tengo un montón de a, alumnas dices, ay, qué bueno lo que está comiendo, profe Tenemos las mismas pasiones <risa> y digamos, y digamos, Es que la comida siempre es una pasión Claro, y la otra cosa que aparece es la de paisajes En mi caso es mucho atardecer, mucha caída del sol Tengo situaciones muy espantosas, como estar en pleno como autopista que no puedas avanzar en la autopista que tratando de volver a mi casa 19 horas, que empieza a bajar el sol y tengo tiempo de sacar una foto como no puedo mover el auto saco la foto y digo, pero se ve esto estoy estoy atascado pero se ve esto miren qué hermoso y lo loco es que son las cosas que tienen menos utilidad, convengámoslo ¿sí? eh, son las más me gusteadas, las más comentadas las más a veces incluso me la voy a bajar decís, bueno, no sé Eso es el horizonte Con un, par de, un poco de smog Y el sol cayendo Pero resulta que tienen como esto que vos decís Tienen como hoy mucho eh, mucha interacción Hay como mucha densidad en cantidad de conexiones ¿Usan Twitter? Sí ¿Y cómo lo usan? Yo soy, por ejemplo Yo lo pongo más, por ejemplo Casi nunca lo uso Pero si estoy, me, no sé me, gustó, me gusta algo Ay sí, mira tan bueno esto Pero no lo uso mucho, como bien. alguna gente. Por ejemplo, hay gente que lo usa, por ejemplo, para... Sé, Tuiteando tengo hambre. Tuitea lo que hambre. hace, todo lo que hace. Sí, vez. todo lo que hace lo, tu, lo tuitea. Está bien, es importante que la gente nos diga dónde está, qué está haciendo. Sí, digamos, sí le, le deja de, de contar a la mamá ahora, le cuenta al mundo. Claro. Sí, me estoy limando la soñada de los pies. Bueno, pero hay mucho de esto. Normalmente... O sea, escriben lo que pasa en una relación y se Ay, no, me separé de tal, mi novio, esto Y cuentan la historia de, bueno, que hay gente que no le importa O hay gente que... Bueno, hay una diferencia muy grande El otro día eh, veía unos estudios en Latinoamérica Se dice que Facebook es mucho más grande que Twitter No solo en cantidad, sino en edad Yo creo que el Twitter es un poco más privado que el Facebook Yo, y, <risa> depende de lo que vos hagas Ponele que fumás un cigarrillo de marihuana Y te sacas una foto Y la foto en vez de subirla al Facebook Que tal vez puede ir a tu viejo o a tu tío A Pindonga eh, Lo subís a Twitter Que Twitter no tiene tanta gente como tiene Facebook Bien, algunos estudios No es lo que yo opino Algunos estudios lo que dicen es que en el Facebook Ingresó la masa de mujeres Entre 50 y 70 años en los últimos 5 años, que antes estaba fuera de las redes sociales. Es lógico que vos me digas entonces que sentís como cierto algo de privacidad. Pero no es que sea privado, es público Twitter. Lo que pasa es que es una plataforma que no permite el ingreso por la forma de interacción, todavía es muy compleja, para gente que tiene más de 60 años o 55. Y por lo general las mamás que tienen de 45 y 60 años no tienen tiempo de aprender a manejar cinco redes. aprender Aprendieron Facebook. Dale cuatro años claro, y no te va a parecer claro. tan privada Twitter, claro. porque dentro de cuatro años sí. le va a parecer muy sencillo. Para mí también tiene que ver con la moda, porque sí, todas claro. las mamás están en Facebook y ahora que se dan cuenta que Twitter también está de moda, quieren hacerse Twitter. Por ejemplo, el otro día le hice un Twitter a mi mamá, claro. que solo siga Macri, básicamente. Oh. Y nada, no tuitea y no sé nada. Bien, ahí también aparece algo que es, en todas las redes uno se termina asociando por intereses, ¿sí? digo, si alguien me sigue a mí en Twitter es posiblemente, salvo que se dedique a la comunicación y a la docencia se va a aburrir mucho, mucho, mucho mucho que claro, si vos estás eh, pensando que te voy a mandar la selfie con el medio cuerpo en pelotas no estaría funcionando para eso es más eh, otra, como el Whatsapp no sé, no, no sé si pasaría medio el Whatsapp en bolas es más eh, tiene la ilusión de que es privado Caro, porque bueno, si no tenés mirada. igual las otras aplicaciones que no te sí. dejan guardar la foto también tenés una, si una que se llama Snapchat sí. que solo puedes ver la foto por ponerle 5 segundos, 4 segundos, depende del tiempo que vos pongas y después se elimina y no pasar la el dato a la más. gente que no lo conoce ¿cómo se llama? <risa> Snapchat, lo pueden bajar es una aplicación que se puede bajar en cualquier play ¿sí? sí en Google Play está tranquilamente la otra que estaba y funcionaba muy bien era Telegram que te permitía que vos eh, le pongas una periodicidad que los, los archivos se destruyan y se encripten por ejemplo cada 24 horas ¿Sí? es igual al Whatsapp viejo en la versión anterior solo que es de color azul, Telegram ¿Sí? claro, se usaba muchísimo en la universidad para que la gente se pase cosas de los parciales Porque la creó un chico universitario con la intención de tener, digamos, y que después no se quede la prueba, digamos. Claro, claro. ¿Sí? Eh, a ver, tenemos en esto de pensar interacciones, y ya vamos a tener que hacer un primer corte, eh, que pensar también que no todo el mundo lo usa del mismo modo, pero sí todo el mundo lo usa asociado a algo que desea, algo que... Eh, de alguna manera le interesa ¿sí? yo no lo decía en chico, decía bueno, uno porque ama y ustedes me decían, bueno, con la profe antes del programa incluso, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? ella me decía, ¿por qué se junta uno, se junta por amor? yo dije, no, la verdad es que la gente se junta por interés horrible lo que dije pero la verdad es que la ciencia nos viene demostrando que muchas partes del mundo se vinculan solo por interés y cuando ese interés no está más la gente rompe el vínculo Fíjate con los amores líquidos sí, Pero es verdad Claro, es, es tremendo Ahora, el amor Construido con el tiempo Supera los intereses Construye intereses nuevos No sé si siempre hay intereses de por medio Sí, al menos sí, eh. sea, El interés de conocer al otro y el otro de amarte Y de desearte Cuando vos ya no tenés mucho por conocer Cuando el otro no te sorprende Empezás a construir algo con el otro Entonces tienen intereses en común pero que construyen juntos Eso es un laburo sí. Empezamos diciendo acá El compañero acá nos decía Tenemos que pensar que el amor es una construcción Es una construcción que no se hace de a uno Se hace en equipo Pensamos de a dos, pero la verdad es que pueden ser más Bien, nosotros tenemos que Conectarnos con más gente Tenemos que decirle a todos aquellos que quieran Vincularse con nosotros, que de algún modo Nos quieran eh, también escucharnos quieran vernos quieran leer eh, Que lo pueden hacer, y lo pueden hacer En nuestra página www.programarec.com.ar Aquellos que nos quieran escribir Lo pueden hacer vía mail Estamos en las redes sociales Estamos también con la intención de interactuar De que nos vean y de verlos y de escuchar Y de pensar juntos y poder así Charlar, conversar con ustedes Nos pueden buscar en una red que es Facebook, Programa Rec, todo junto Eso hay que escribirlo todo junto, todo el minúsculo Y aparece, si pones o de otra forma Te pueden aparecer otros grupos, así que vamos a repetirlo Programa Rec También agradecemos a la gente de la red Farco, que nos permite que todo el mundo pueda acceder a este programa y a los de años anteriores. Ustedes que por ahí me decían, vamos a tener acceso al programa, sí, uno ingresa a esta página. www.farco.org.ar Decirlo de vuelta, vamos a tomar nota, a ver si lo podemos copiar. www.farco.org.ar Ahí lo que van a hacer es ir a Producciones, en Producciones generan un usuario, es gratuito, le pones el nombre que quieras, la clave que quieras, vas a Producciones, aparece Hora Libre y te puedes bajar todos los programas de Hora Libre, históricamente están todos subidos. Este programa va a estar subido a partir del lunes ¿sí? a la mañana. Y allí, así como le pueden bajar ustedes, lo pueden bajar todas las radios que, gracias a Dios, ¿sí? deciden... De alguna manera llevarnos a todo el país, no se pongan nerviosos, nos está escuchando un poco de gente. Y la gente que nos está escuchando la queremos saludar. Así que un fuerte abrazo para la gente que forma parte de la red que nos escucha en toda la red Farco. Ellos son FM La Nueva 92.3. Vivo Gallego Santa Cruz. Perdón, Formosa Capital. Era, yo me equivoqué. Sí, FM Educativa 92.3. Río Gallego, Santa Cruz Vamos con FM La Posta Moreno, Provincia de Buenos Aires Ahora sí, FM La Nueva Formosa Capital FM Raíces La Plata, Provincia de Buenos Aires FM Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com Radio El Aguilar Provincia de Jujuy Radio La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca, provincia de Jujuy FM Mural Chipolete y Río Negro A todos ellos ahora le vamos a mandar un fuerte abrazo Nosotros vamos a hacer un pequeño corte Estamos en Hora Libre Tercer programa del mes de mayo del año 2015 Hacemos un poquito de descanso ¿Les parece chicos? Sí. Vale. Escuchamos buena música, ¿qué escuchamos? En la banda quedan pocos de Mala Fama <risa> Pongas una gorra y te lavo en dos por tres. Cristian Galarza, qué lujo en los teclados, qué pollo chamullo. <risa> Manafama. tan pocos ya nos bajaron a dos tres están sobres y el gato que teníamos ya se nos casó que paz Hora libre por Farco Satelital www.farco.org.ar Continuamos en el aire de hora libre. Les recordamos que estamos con... ...alumnos y alumnas de la Escuela María Claudia Falcona ...del barrio de Palermo... ...en la producción general, como siempre, Mariano Molina... ...en la producción periodística, Néstor Cortés... ...estuvo haciendo ahí el acompañamiento... ...desde la Cátedra de Periodismo... ...la profesora Patricia D'Ambrosio... ...y en la producción técnica lo tenemos al Tuco... ...a José Tapia Garzón... ...nosotros estamos en el aire hoy hablando de vínculos... ...en el caso del primer bloque... ...hablamos del vínculo y el amor... ...el vínculo y las redes sociales... ...y las nuevas formas de interacción que tenemos... ...esas formas vinculares... que Ya están mediadas por las plataformas y por algunas interfaces y que también tienen sus reglas y sus modos eh, diferenciados de formas muy antiguas como la del abrazo, la caricia, pero que también son válidas. ¿sí? Ahora vamos a hablar de una pregunta. Y la pregunta... ¿Cómo sería? Ver, ¿Existe la amistad? ¿Existe el amor? como Existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Y qué piensan? Eh, para mí, no. no. O sea, no puramente como... Que podés tener un mejor amigo o mejor amiga Sin que nada pase Sin que en ninguno de los dos lados se sienta algo más y O que rompo. haya una posibilidad Para mí sí se puede Yo doy de que sí Para mí existe Para mí también existe Porque yo tengo mi mejor amiga y... Pero bueno, sabes lo que cosas? siente tu mejor amiga? Tal vez algún día dijo mmm, Puede pasar algo con Claudia no. Fue nada, tal vez no. No. Entonces no era tan amiga no, no la conoce muy bien Y a ver, eh, ¿por qué piensan que Los que sí y los que no digo ¿Por qué piensan que habría como La imposibilidad sí, de desarrollar una amistad Si la otra persona tiene una atracción física o sexual? Porque si al, si yo sí. eh, Le gusto a alguien Y para mí él es mi mejor amigo Y él no, no va a poder haber esa amistad entre los dos. Para mí él va a ser mi mejor amigo, pero para él yo soy más. Pero nunca va a haber esa amistad que ambos... Pura. Pura eso. que el... Es que cuando generas una amistad de mejores amigos, generas un vínculo muy fuerte, un uh -huh. vínculo muy parecido al que tenés con tu pareja. Entonces esa relación se tiende ah, a confundir. No, no, es muy, muy distinto. Hay algo que es... La cuando la relación se fraterniza se hace se hermana lo que desaparece es el erotismo precisamente y lo que ella me plantea ahí es bueno para él hay algo más lo que hay para él en el caso es erotización sí e -e esa ese deseo erótico Cambio el amigo, desea estar con el otro Sea amiga, sea amigo Pero desea estar con el otro, con el otro todo entero No con el otro en partes y con claro. desnudeces <risa> Tal vez sería mejor empezar de revés, ¿no? Bueno, sí. es más divertido Algo este chico Que sería empezar como con el vínculo erótico Claro, y después vemos si me gustó Seguimos, si no, somos amigos Y así la mitad va a durar siempre ¿Se ¿Sí puede ser amigo de alguien con quien se tuvo una historia? Sí, sí, sí. sí eso sí sí, sí. vos de esta generación Para nosotros era más jodido era, más, era mucho más complicado Depende depende cómo haya terminado Y cómo haya sido claro, la historia Claro, depende del y... vínculo y todo desarrollo De vuelta Voy no, pues, un ejemplo, no sé Estuve con una persona La que se fue a Mendoza, lejos Sí Y nada eh, sí. Estuvimos, no sé Cuatro meses hablándonos Desde que él se fue Después ya era como que no teníamos de qué hablar Como que cada vez Teníamos menos cosas Que charlar Y decidimos los dos Como que empezar a ser amigos Y dejar la relación Pero hoy en día Nos llevamos súper bien Y nos hablamos Se hablan Ya no se dan Digamos Ya no se <risa> no. desean sexualmente Bueno no, no, no sé si tanto Pero nos hablamos bien Estamos lo bastante lejos Como para <risa> Claro No sabemos Si viene una mudanza En el medio Si eso podría llegar a cambiar cambia, yo creo que, no. que cambia. Que... Entonces hay una, que cuestión, cambia. Que hay una imposibilidad entre la distancia y la cuestión del deseo. Digo, el otro día pensaba muy seriamente con un grupo de alumnos si ustedes me lo traen así como en la memoria, por eso lo voy a plantear. A mí me parece que hay una diferencia también entre cuando uno desea estar con alguien y cómo desea estar con ese alguien y si necesita estar con alguien. Y hay una diferencia entre esas cosas y la posibilidad. ¿Qué no, yo deseo estar con alguien y sea imposible Porque está lejos, porque es caro viajar Porque nos sale 1500 pesos cada ida y vuelta A la provincia donde está Entonces los costos se me fueron Entonces, Con 1500 pesos sabés la cantidad de fin de semana Que te salgo <risa> <risa> Claro, sabés la cantidad de vínculos y ya el deseo ahí te va Claro eh, Uno que a veces piensa desde esta perspectiva Un poco más eh, con los pies en la tierra En términos de lo que es posible y lo que es imposible digamos ¿sí? Ahora, quizás ¿Sí? No sé, si vos fueras muy rica y tuvieras helicóptero en tu familia Dices, ah, me voy a ir a verlo al negro ¿Sí? ¿Sí? Te tomas el helicóptero <risa> el gordo. al gordo ¿Entendés? Gordo. Y cuando llegás allá, 20 minutos más tarde Llegaste al helipuerto y ya está, se ven Bueno, sería otra realidad Digo, Pero posible. igual te cansás Aunque tengas toda la plata del mundo No es que vas a decir, todos los sábados voy a ir a Mendoza a visitarlo Al gordo Cada vez, además la superestacada para helicóptero ¡Ja, <risa> ja, <risa> no. Bueno, pero no sé, ¿sabés que En eso, eh, bueno, digo, muchos de nosotros viajamos en auto y en colectivo. Pero si vos estás muy acostumbrado a viajar de cabotaje en avión, es la misma hora de reloj, ¿eh? Sí. Pero hasta en colectivo cansa. Claro. Digo, yo he visto chicas que de Liniers se iban a Palermo y chicos que de Palermo se iban a Quilmes. Y vos decías, hasta Quilmes, te vas por una flaca. Hasta la nuca. Y es mi amiga. <risa> <risa> Entonces, de, yo esto lo escucho acá en este estudio hace un, no sé si un año sí le decía, pero hasta aquí mes. y sí, es mi amiga y vos decías los compañeros lo, tenían esta mirada que ponen ustedes, que me medio incómoda tu amiga sí y la verdad es que fue flaco sonaba sincero, yo no sé hasta donde eh, no había realmente una, un deseo de ser amigo realmente tienen una familia no lo sé lo que sí sé es que muchas veces hay algo que es que no es tan estático eh, Y yo no sé si es imposible De hecho, pienso en las parejas gays Un pibe que es gay O una chica que, que, que es gay Que es lesbiana Que no podría ser amiga de ustedes, por ejemplo Sí, yo tengo sí. un amigo ahí Yo tengo mi tía sí. lesbiana Y, y sí bien. se puede ser sí amigo se puede ser. No tiene nada entonces, diferente Entonces, ¿por qué el heterosexual no podría Varón, no podría bueno, ser amigo eso... de una mujer? Si sí, una mujer mujeres. puede ser amiga de todas las más mujeres. Porque bueno, de pronto yo para ella digamos, soy amiga con una gay, con una sí. lesbiana. Bueno, yo de pronto para ella, bueno, para mí ella es mi amiga. Yo qué voy a saber que ella quiera más Cada vez lo mismo, es lo mismo sí. que hombre mujer o un amigo del mismo sexo que sea homosexual Es lo mismo, porque la otra persona igual se puede confundir, por más que vos no. Y hasta vos también te puedes confundir. Ahora, ahí les pregunto, pero ¿no les parece que hay... No es que uno, si es heterosexual, cualquier mujer va a ir... Es deseable. No tienen... no, no hay un criterio decís, no. La verdad es que en vida general es... Sí, todos los seres humanos me pueden llegar a gustar, pero hay un como un 50% que queda afuera. Y hay de ese 50% un 30% que elijo. Y siguen siendo millones, yo lo sé. Pero digo, no es todo el mundo... ¿Ustedes serían capaces de tener un vínculo amoroso con todo el mundo? No, no, no. Por solo el te A ver, por solo el hecho de que... <ríe> no me digan... Bueno, puede, ser que, puede ser que alguno sí <ríe> eh, Pregunto en serio no, ¿No les pasa que vos decís, Bueno, no, hay con gente con la que no Sí, sí, es que sí Realmente pasa. pasa eso Digo, también puede pasar que vos tengas una amistad muy profunda con alguien... Espero que físicamente no te guste O que digas, no, no, no, como amigo sí Pero como pareja ni un pedo yo Lo estrólogo no la pareja sí, Pero bueno, pasa que si lo conocemos como amigo No es lo mismo conocerlo como pareja Obvio que siendo amigo puedes pensar Bueno, no, no estaría porque es así, así, así Pero tal vez siendo la pareja De esa persona no te hablaría o no te contaría Lo mismo que te cuenta siendo amigos Y a ver, ¿qué, qué se supone entonces? Que en la situación de pareja hay cosas Que no fluyen del mismo modo Y no, bueno, yo fluye, creo que y depende, hay ah, cosas que no le podés contar a una pareja y si sí le podés contar a un amigo. Dame un ejemplo así entiendo. Eh, hoy me ha hablado una chica rubia y le conté a mi amigo y no le voy a contar a mi novia que me vino a hablar una mina. Lógicamente. ¿Es lógico para todos? Sí. sí. sí. para mí sí. Así estamos. No. ¿Para vos? ¿Qué? ¿Para vos? No, no, yo le no contaría. ¿Sí? Sí. Salvo que sí. el vínculo esté ahí eh, abierto claro. Que también puede pasar Obvio, obvio, pero si no y Igual es no, un rollo sí. ese ¿eh? no. que, que, Claro que no, si uno tiene el vínculo abierto Es mejor eh, tratar de... de evitar problemas a veces Porque la otra persona puede llegar a ser muy celosa Y si vos decís, me vino a hablar un chico Y dice, ¿y por qué te vino a hablar? Y porque ahí empieza porque la Y por qué le hablaste pero si se entera por otro lado todavía estoy bueno y soy deseable y a pesar de los kilos que tengo más no sabes cuánto amor puedo dar claro son kilitos de amor depende la relación que tengas todo esto es una estructura amatoria a ver, te estabas diciendo algo, perdón que para mí depende la relación que tenga si son unos novios muy cercanos Bueno, te cuentas todos, pero yo conozco gente que no, que son como novios, dicen que son novios, pero son como muy lejanos. A ver, yo voy a contar algo y vamos a ir a escuchar esto que tenemos acá de testimonio de la amistad entre amigos y mujeres. Cuando yo era muy chico, ¿sí? eh, un amigo mío se puso de novio con una amiga mía, de mi edad. Este amigo es mucho más joven que yo, ella tiene mi edad, por lo tanto él ahora debe tener unos 31 años. Y mi amiga, que tenía mi edad de 42 años, en ese momento era mucho más mayor que él. Porque él era adolescente y era joven pero adulta, ¿sí? Ellos empezaron siendo amigos, ella siempre quiso ser novia de él, él también en un momento se sentía atraído, pero tenía miedo que era cómo le presentaba a Mau una mina tan grande, ¿sí? hoy están casados, tienen cuatro hijos, nada, la vida. Bien. Sí, digamos, y se ya pasó muchos a muchos años, eh, estamos hablando de una pareja de más de 10 años de casado, Digo, hemos pasado todos con el proceso de noviazgo, de amistad, de separación y de vuelta a juntar, y de casamiento y conformación de una familia con cuatro hijos. ¿Sí? Cuatro. Cuatro hijos, cuatro. Y más allá de esto, que es un caso puntual y que puede no representar un montón de cosas, yo recuerdo haber hablado con ellos, por eso no voy a decir los nombres, sí donde ella me decía una vez un evento, que me lo contaba, me lo dijo de una forma más o menos así el tonto de tu amigo, no dijo exactamente esta palabra pues el otro día venía caminando acá por general el Paz y se le acercó un traba me dice y me viene y me cuenta yo me puse ardiente, me dijo ella no. dije, ¿qué? y él que estaba al lado me dijo, yo la pasé muy mal la pasé muy mal fue la peor cuadra de mi vida se me viene a contar a ella y ella me dijo, está buenísimo no. claro también estaba buenísimo porque él dijo que no <risa> sí si sí. claro <risa> ¿Sí? ahora fíjense que había algo que es, a ella parece que le despertaba algo sí que ella no estaba disimulando y él también en un momento fue para ¿me ¿no hubieras entregado? yo claro que te hubiera entregado lo que hubiera esperado es que vos no te entregas claro sí. y eso es lo que más le gustaba en ¿sí? la situación a ella estaba como contenta ¿me <risa> entendés? ahora Hay algo ahí, que yo creo que hay una diferencia, que no sé si es de género, si es de edad, ¿no? pero que es donde a ella lo que quería era saber que podía confiar en que aún apareciendo algo absolutamente novedoso o llamativo, eh, él seguía siendo una persona que le elegía a ella. ¿sí? Me parece que tiene que ver más con eso. Con la amistad y el amor me parece que tiene que ver con esto, con quien uno elige. Claro. ¿sí? Bueno. ...esto algo contra... Bueno, yo tengo un amigo gay... ...bueno la historia es que vos no lo elegís... ...como objeto de deseo... ...lo elegís como, como un amigo... ...y la vinculación es como amigo... ...ahora es cierto que pueden pasar un montón de cosas... ...la historia es como uno termina decidiendo... ...y cómo termina estableciendo el vínculo con el otro... ...¿sí? ...vamos a ver eh, qué pasa con este testimonio entre... ...si existe o no la amistad anteriormente la mujer... ...tenemos ahí el testimonio grabado... ...lo escuchamos con atención y después lo comentamos... ...sí, o sea yo tengo muchos amigos... Y la mayoría de mis amigos son hombres sí creo en la amistad, pero siempre hay uno que se enamora. Te es que la otra persona lo sepa manejar la persona obviamente que se enamora o que piense que se enamora. claramente sí creo, pero bueno son muy pocos casos lo que realmente es la relación solo es de amistad o, o qué es para la amistad para cada persona pero yo sí creo y tengo amigas con la cual somos solo amigos con bueno, uno de mis mejores amigos éramos tipo súper hiper amigos pero al pasar tanto tiempo juntos compartir tantas cosas ser tan iguales en un montón de cosas nos confundimos los dos me gustaba pero después nos dimos cuenta que no no nos gustábamos éramos amigos nada más te digo que sí me he confundido me he enganchado he salido y los primeros momentos que son son muy lindos muy divertidos muy gratos pero bueno después ya ya cambia cambia todo ¿no? después se vuelve todo malo porque cuando uno es amigo de una persona y después se convierte en algo más obviamente como amigo mosts otras facetas que como no como novio pareja no por ende tuvo bueno pero terminó malo.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 Continuamos en Hora Libre, estamos hablando de los vínculos. Antes hablamos del amor, ahora de los vínculos amistosos y cómo se cruzan con las posibilidades del amor, de la erotización. Y también pensaba por ahí como el último testimonio que decía bueno, a mí me pasó que terminó mal. También es cierto que uno de eso puede aprender. sí Y quizás la próxima vez que tengo un amigo y si se enamora o no... ...también podría llegar a hacer las cosas... ...como para que la cosa termine bien... ...no no es que si uno tuvo una mala experiencia... ...siempre va a ser... ...claro, aprende de lo que... ...digo, hay mucho en, la, en las formas de vivir... ...donde uno... ...a veces hay cosas que le parecen... ...absolutamente imposibles de aceptar... ...10 años más tarde dice... ...buah... ...es la novena vez que me pasa... ...por qué no... ...a la gente parece que le pasa esto... ...por lo menos conmigo nueve veces... ...no puedo llegar a perdonar... No, no, ...no es tan grave, no es tan importante... Hay algo que también, que quizás a los 15, a los 17, a los 20, se ve como imposible. Ya a los 30, bueno, eso va. Es el humano, es así. Es humano. Es humano. Sí. Y con eso nos organizamos. Y vivimos. Digo, por ahí yo veía que ustedes me proponían también hablar de familia. Y lo que planteo es, en esas formas de organización familiar, tenemos como cambios con el tiempo. ¿Cuáles son las formas de ver hoy la familia? Yo supongo que antes era muy diferente a la familia hoy en día, eh, el respeto de los, de los hijos en sí ya sean las cenas que antes tal vez era como más estructurado, bueno, peinado eh, todos charlaban o los chicos se callaban y los padres les daban como lo que hay para que empiecen a hablar y ahora es cada uno como a la hora que quiere como que no hay mucho diálogo, tal vez en la cena los celulares de por medio creo que cambió bastante y pregunto ¿no? Eh... Aparte de eso, ¿qué formas de organización encuentran? Porque una puede ser la de los horarios cambiados, pero también es cierto que hay mucha gente que forma parte de la familia tiene vida fuera Antes, mucha gente no tenía otra vida que no sea estar en familia, mirar la televisión o escuchar la radio. ¿Sí? Eh, digo, qué sé yo, ¿qué pasa con esto de la gente que sale a trabajar? Si son todos hombres y mujeres y son parejitas tradicionales. ¿O no? ¿Cómo viene eso? No, hoy en día... Bueno, pongo el ejemplo de mi familia que... A veces mi, mis viejos se van a trabajar y me dicen, mirá que te dejamos comida en la heladera, así que come tranquila. Y antes no, eh, nos sentábamos a comer, a mirar la tele, y después cada uno se iba para su actividad. Ya. A ver, tenemos por ahí un testimonio, un track que habla de familia. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Sí. Dale. Teníamos que estar todos en la mesa a las 12 del día, peinaditos y limpitos, sentados en la mesa esperando a mi papá. Se hablaba cuando mi papá o mi mamá preguntaba. Cuando los adultos hablaban, los niños se quedaban callados la boca. Si había sopa, se tomaba primero la sopa y después las demás. La diferencia con las familias de ahora es que cada uno come bien. A la hora que puede, no hay realmente reunión de familia, salvo un sábado, un domingo o en cumpleaños. Pero no hay comunión familiar. La senté a mi familia en una cena familiar y les dije que eh, mi pareja era la persona que yo elegía para mi vida y con la que estaba viviendo actualmente y que mi decisión era casarme con ella para poder tener un un apellido legal mi hijo y por unión también el hijo a medida que va creciendo va entendiendo que tiene dos madres eh, que no tiene una con el tiempo se le va a ir diciendo y explicándole de formas didácticas con libritos que existen y nada que lo buscamos con amor y con amor que realmente lo buscamos, no fue un error ni, ni nada... ...y que um, le vamos a explicar que tiene dos madres... ...porque así es, porque así hay como dos mamás, hay dos papás... ...y hay un papá y una mamá, o como fuera... ...o hay mamás solteras, papás solteros... ...hay chicos adoptados, chicos que, que nos nacieron sin padres... ...se le va explicando como cualquier chico... ...y no va a interferir en nada... ...en su crianza... Hora Libre en Farco satelital Bien, tenemos mucha, mucha... ...mucha producción, pero... ...queríamos aclarar algunas cosas, ¿no?, de esta entrevista... ...sí, la última entrevista... ...se la hicimos a... ...es un testimonio que nos dio la esposa de mi tía... ...que se casaron hace poquito... Uh -huh. y, nada, esto es un tipo de familia nueva De estas épocas, digamos, que se agrega Que es la familia homoparental En la cual pueden ser hombre-hombre Mujer-mujer, como bien decía el audio eh, Que aparte acá están pensando En tener familia Sí, están pensando en tener familia Y también ya pensaron todas las formas de explicárselo <risa> ya, ya se privaron <risa> de todo los gritos y todo. Sí, sí, todo Bueno, lo que pasa es que Estamos en un momento histórico donde Se nos juzga sí. y se nos mira mucho Desde cualquier lugar sí, ¿sí? Eh, Esto de las redes sociales También todos exponemos nuestras vidas En lugares que antes estaban ocultos todos de alguna manera estamos siendo vistos en fotografías, en videos entonces también es lógico que una minoría en algún momento piense bueno, a ver cómo vamos a dar explicaciones porque parece que el mundo nos está pidiendo explicaciones sí. ¿Sí? Eh, es bien interesante, me parece que también está, está como muy claro que hay como una, una idea de gestar un espacio para que haya un hijo. Sí, sí, ¿Sí? ya lo tienen súper planeado. Ahora, hay otras formas de vínculos y que me parecen también muy tiernas. Una, en la familia pueden aparecer ahí las mascotas, los perros, los peces, no sé, ¿qué más? sí. Bueno, como saben, el famoso dicho de el perro es el mejor amigo del hombre, pero para algunas personas es el gato, o sí, son mascotas, pero yo me pregunto, eh, ¿habrá diferencia en la relación que tenés con un perro con la relación que tenés con un gato? ¿Ustedes qué piensan? <risa> bueno, los gatos suelen tener... Eh... Algunos dicen que son sí, son independientes y dices que ellos Aguántalo, si les gato. caes bien... <risa> Tienen menos onda en ese sentido, digamos, pero también te dejan mucha más libertad. Como más, sí. como más fríos, pero si les caes bien, te buscan. Sí, claro. Dicen... Yo digo, he visto gastos así que vienen a acariciarme los tobillos. ¿Dónde les ha pasado? No, más que nada pasa eso cuando una persona está triste o... O, o simplemente está mal los animales van y, y como que en, saben que está y viste diciendo mirá que necesita llorar acá estoy claro ese es el cariño de una mascota hacia una persona ¿hablan con sus mascotas? los que tienen mascotas sí no, yo la sí. ¿vos la amas? Yo sí le hablo yo <risa> sé sí, sí, sí. Sí. sí ¿y qué tienen? ¿qué mascota tienen? yo tengo un caniche un caniche ¿Vos? yo tengo un bulldog francés Bien, tienen diferentes escuchas, o a sea, Caniche y él <ríe> World 2 escuchan diferente Yo tengo una Kitainu, ¿Eh? un perro japonés eh, Es ese perro eh, famoso, salió la película Hachiko, Siempre a tu lado, de esa cosa ah, Que el perro, eh, sin saber que de su dueño murió, lo esperó en la estación de trenes 10 años oh, Tremendo Qué tierno, me muere Una historia real esa Sí, sí, sí, es muy muy muy tremendo. A ver, bueno, la, la cuestión de la fidelidad de los, de los canes eh, eh, más como... fuerte que la de los gatos. Esa es la diferencia, tal vez. Este gato Para es un mí señor también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. Para mí también. ¿Sí? Chicos, no nos queda nada de tiempo, pero sí me gustaría preguntarles así libremente, eh, después de haber trabajado la cuestión del vínculo, del amor, de los intereses, de esta cosa de utilizarse, esta cosa de juntarse con el otro, de a veces no estar en el mismo lugar, pero estar reunido y ligado al otro, eh, gracias a internet, a las diferentes plataformas y redes sociales, a esta forma de entender la amistad, de ver que la amistad se puede conseguir desde diferentes lugares, el amor se puede concebir y, y, y concebir y vivir desde de diferentes lugares, el amor con las mascotas, que también muchas veces algunos nos permiten sobrevivir, ¿sí? Hay muchísimos niños que les permiten generar lenguaje, crecer. ¿Cuál es su... Su mensaje para los oyentes, ¿qué les gustaría que les quede en la cabeza después de, este, de escuchar este programa? ¿Qué les gustaría que los oyentes recuerden de este programa? Si tuviera que decirlo así en una palabra Yo creo que más respecto a los vínculos y hablando de las familias homoparentales y todas esas cosas Hay mucha gente que juzga eh, sin saber Y yo creo que estaría bueno que por lo menos conozca alguna persona Eh, no sé, que interactúe Para que vean de que no es otra cosa Otro mundo, son totalmente como todos Iguales, digo yo Yo ahí tengo una Disiguiente en esto Creo que somos todos diferentes Y por eso debemos ser tratados iguales No somos iguales sí. Somos todos muy diferentes Entonces, no solo me tienen que respetar Me tienen que bancar Sino que también tengo derecho a ser amado sí, ¿Sí? Porque somos sí. todos distintos no hay ninguno igual ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa le gustaría que quede en la mente? Nos quedan dos segundos, pero... Para los oyentes Si uno quiere que lo respeten, debe respetar a los otros Totalmente diría, Chicos, sí, dale, dale Yo diría también Paciencia Paciencia Como sociedad Bien, no nos queda nada de tiempo Y me gustaría seguir hablando ¿eh? Se me ocurren millones de cosas como para darle una hora más Así que muchísimas gracias por venir Gracias por los temas que trajeron en serio Gracias por el esfuerzo de venirse hasta acá Tomarse el micro A la gente de la escuela por permitirles estar en este lugar Y poder de alguna manera conectarse con otras escuelas a ustedes les decimos, antes de que querés decir algo, antes de despedirnos. No, gracias a vos también por recibirnos y por hacernos el aguante. Gracias. Por favor, Muchas al Chicos, nosotros y a todos los oyentes les decimos hasta la semana que viene cuando lo vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene.